display Felicidades por ese millón trolino <risa> Aquí tienes tu rap yo yo yo yo Die controlina ahora no lo dudes, venga va todo te dará igual El más troll de todos los compas preparados pa Bienvenido mundo de sonrisas el trolino Youtube es esa puerta que se cruza en tu camino No dudas en abrirla, en vez de esquivarla Pues era tu pasión hacer ir al que lo aclama Te has convertido en alguien especial Que nadie olvidará, aunque el tiempo nos pase Esfuerzo por tus fans, ahora son un millón Pues cada vídeo tuyo te sale del corazón Vinagre, vinagrito, ya llegó el retrolino Con su melena al viento se dosa como un felino pues su corona brilla mucho más de lo normal Ha llegado un millón y lo quiere celebrar Un millón de sonrisa risas con un millón de gracias, gracias a la tuya, hermano pues contigo no hay desgracia y si te sientes solo pásate por Youtube, millones de mensajes apoyando tienes tú un millón de sub ya logras, cada día somos más, vamos todos a cantar yo, yo, yo, si me quiero divertir abro uno de tus vídeos pues él es el trolino y no le gusta el langostino menudo mojón, mojón como un camión a ver dónde te escondes si gritan melocotón Mike que su mascota y el eres un gran dueño, si mi querido no es real lo veremos con el tiempo, yo solo te repito felicidades por tu sueño, y espero que se cumplan cada uno de tus retos. Ríe con trollino ahora, no lo dudes venga pa. todo te dará igual. El más troll de todos los compas preparados pa' flipar, este vídeo va a acabar. De Sub ya logras, cada día somos más, venga todos a cantar. Y para terminar, te van dando las gracias Por cada buen momento que le hiciste vivir Pues eres un espejo donde muchos se reflejan Y quieren parecerse para poder divertir trolino eres un grande y vas creciendo más Espero que te guste esta letra de mi rap Te quiero, lo digo, un, dos, tres Gracias trolino por todo, otra vez yo Ríe con Trollino ahora Más troldezos los compas Preparados pa' flipar Este rap ya va a acabar Un, dos, tres, chao